Hola, buenos días. Ángela, eh, a ver, contanos. Eh, ayer hubo una asamblea extraordinaria en el SOEM y expulsaron a Dora Parada, que ella es candidata a secretaria general de la lista eh, que vos sos apoderada. Contanos a ver qué pasó en esa asamblea y cómo continúa ahora eh, la cuestión. Bueno, en cuanto a la asamblea, yo no pude asistir porque no soy afiliada. Mm. Eh, sí, se, se determinó la expulsión de Dora Eh, así que nosotros vamos a tomar como medida eh, directamente la intervención del Ministerio. Eh, en realidad ya cuando ella recibió la carta de documento eh, para informarle de la convocatoria a Asamblea Extraordinaria, eh, nosotros eh, hicimos el eh, pedido del Ministerio de, de Trabajo eh, para que sea elevado el expediente a la dena que es la Dirección Nacional de Asociación Sindical, para que no se lleve a cabo Eh, bueno, esa asamblea para que intervenga, ¿verdad? Mm. Por el tiempo de la presentación de ellos de, del expediente, eh, no nos dio a nosotros tampoco el tiempo, los tiempos no, no, que corren, digamos, hay que eh, esperar sí o sí, así que bueno, ya está elevado eh, allá en Buenos Aires. y Hola, Ángela, ¿me escuchás? Bueno, eh, se ha cortado. A presentar acá. Ah. la impugnación. Eh, eh, re reitera la última parte, eh, que, eh, que dijiste que el expediente está en Buenos Aires. Sí, sí. Nosotros eh, elevamos al Ministerio de Trabajo acá sí. y se elevó a la dena que es la Dirección Nacional de Asociación Sindical, sí. para pedir la intervención del Ministerio. Sí. Eh, la intervención no pudo hacerse por el tema del tiempo, mm. pero puede intervenir. Ahora estamos esperando la respuesta desde Buenos Aires. Ah. Lo que vamos a hacer ahora también es pedir la impugnación de lo resuelto por la Asamblea, eh, eso en, en el Ministerio de Trabajo acá a nivel provincial. Sí. Eh, así que bueno, ahora vamos a, a esperar después eh, la respuesta del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Claro, eh, ¿Y, y los el tiempos... El motivo los... principal sí. de la intervención es mm. porque la Asamblea no tendría que haberse llevado a cabo porque no cumple eh, con lo estipulado en el Estatuto es decir, no hay motivo de Asamblea extraordinaria de expulsión porque Dora no, no está en ninguna de las causales eh, enumeradas en, en el Estatuto, en el artículo 16 Por ese motivo pedimos la intervención porque no eh, no tendría que llevarse no tendría que haberse llevado a cabo la asamblea claro eh, eh, angelngea y teniendo en cuenta bueno los plazos eh, que se toman estos organismos eh, que la elección se va a desarrollar igual crees eh, nosotros ahora tenemos que esperar eh, lo que también dictamine la junta electoral ahora va a tener que expedirse a eh, La, la Junta Electoral. Es decir, ellos van a hacer ahora la presentación en el Ministerio de Trabajo del Acta, de la Asamblea. Nosotros vamos a pedir la impugnación. Así sería lo, el, el procedimiento. Mm. Y, y bueno, y se va a tener que expedir porque la lista aún está oficializada. La lista continúa hasta que la Junta Electoral eh, dictamine lo contrario. verdad Tenemos que también esperar eso. Ah, claro, porque Dora eh, sigue siendo candidata hasta que no la bajen. Dora sigue siendo claro. candidata hasta que no tengamos un dictamen de la Junta Electoral. Yo mm. todavía... No he recibido nada, está bien, es próximo ayer la sí. la asamblea, mm. eh, pero hasta que yo no reciba eh, ningún eh, informe de la Junta Electoral, eh, Dora sigue siendo candidata. claro eh, en caso La lista de, eh, está sí. oficializada claro. y hay que tener en cuenta también de la inmunidad gremial que se tiene, eh, mm. que no se tuvo en cuenta para nada en todo esto. Eh, y quiero dejar, eh, resaltar sobre todo, mm. que no hay causales de expulsión, No hay ninguna causal de exclusión. En la carta documento y en la nota que presentan los afiliados pidiendo la convocatoria asamblea, un grupo de afiliados, eh, lo que manifiestan eh, es eh, sobre la denuncia. En si se habla de la denuncia privada, se vuelve al tema de la denuncia privada que hizo eh, Dora contra Omar Rojas sí. para tratar la asamblea. Eh, mm. eh, así que, bueno, por ese motivo es que nosotros pedimos eh, la impugnación, no no no hay... Eh, No hay motivo legal eh, ni estatuario para pedir la, para pedir la asamblea para haber pedido la asamblea extraordinaria claro eh, angela en caso de que te notifiquen bueno notifiquen eh, que dora no puede ser candidata porque fue expulsada eh, ¿cómo sigue eso se corre el, las candidatas se corren eh, de la lista se hace igual lo la... que dice sí. el código electoral es que bueno eh, sigue el orden digamos eh, el inmediato superior verdad sí. eso es lo que establece el código electoral Pero igualmente nosotros vamos a estar a la espera de, de lo que resuelva el Ministerio de Trabajo. Okay. Si el Ministerio de Trabajo interviene, eh, todo lo que se hizo vuelve para atrás. Así okay. que por eso es que estamos eh, a, a la espera. Mm, todavía digamos todavía Dora sigue siendo candidata. Okay. Eh, ahora hay que esperar eh, que se resuelva, ¿verdad? Tanto por la Junta como después por lo que camine el Ministerio de Trabajo. Eh, ayer lo que trascendió de la asamblea extraordinaria el motivo por el cual la expulsan eh, a Dora del sindicato es agravios a la institución eh, ¿eso existe sí. así? ¿agravios a la institución? no, no, agravios a la institución y lo que dice en la carta documento para considerar agravios a la institución sí. es la denuncia vuelvo a repetir, que es una denuncia privada sí. que ella hizo y que consideran consideran que esa denuncia eh, produjo eh, los dos causales que ellos manifiestan en la carta de documento eh, produjo la desafiliación y eh, también eh, puso en juego la institucionalidad del, del gremio la renuncia que ella hizo que ella renunció antes de hacer la denuncia mm. eh, esas dos eh, esos dos motivos son los que ellos consideran el, el agravio eh, a la institución mm. pero Ponen de, de digamos ponen de inicio, eh, tanto en, en, en la nota que presenta el grupo de afiliados para pedir a la comisión directiva que haga la asamblea, eh, como en la carta documento, que en la carta documento es más, eh, en la carta documento eh, ponen hasta la carátula y el número de legajo de la denuncia que hizo Dora. Mm. Eh, todo se, se basa en, en, en la denuncia. Ah, bien. Bien. Sí bien bien bien o Pero sea, no tiene el fundamento estatuario eh, de las causales que, que enumeran el, el estatuto de, del FOEM para poder pedir la expulsión claro o sea que esa denuncia no es argumento según el estatuto para que la expulsen no claro. la denuncia eh, es una denuncia privada eh, uh -huh. no es un argumento para pedir una expulsión de un afiliado uh -huh. sino estaría cortando le estaría diciendo no denuncien no eh, es decir la denuncia es una denuncia privada que no tiene que ver Eh, con, con la expulsión claro. no, o sea, no tiene relación y no está en el estatuto y en ningún lado eh, existe eso de que porque una persona denuncie después tiene que ser eh, expulsada claro. eh, sí. Así que en las próximas horas ustedes esperan eh, alguna novedad tanto de la presentación que han hecho en trabajo como la Junta Electoral que tome una definición están aguardando sí, eso vamos a esperar lo de la Junta Electoral y mm. lo del trabajo eh, bueno el lunes se va a presentar No sé si ya habrán presentado de la parte de, de la Comisión Directiva del FEM el acta en el Ministerio, por eso es que hasta el lunes eh, nos vamos a presentar lo que es la impugnación. Mm. Eh, y pues bueno, esperar, sí, que respondo Y desde Buenos Aires, eh, yo ayer llamé por teléfono y me dijeron que, bueno, esta semana eh, tenía que volver a comunicarme a ver si había novedades, eh, oh, para ver a ver si resuelven... Eh, La intervención. Mm. Eh, más Angela, allá de sí. ya se hizo, no, no, sí. no tendría... Eh, más allá de que ya se llevó a cabo la Asamblea, si interviene el Ministerio, eh, mm. ya está. Claro. Ángela, eh, sí. y más allá si reciben algún revés eh, de estas eh, cuestiones que ustedes están eh, cuestionando, eh, ¿se van a presentar igual en la elección? La lista sí, la lista continúa, por supuesto. Mm. Bien, bien. Eh, en todo caso, si la sacan a Dora, será Irma Santillán, la candidata secretaria general. Elsa. Elsa, perdón. Elsa Santillán. Bien, ¿sí? bien, bien. Bien, Ángela, eh, nada, queríamos tener las novedades eh, de lo que está ocurriendo ahí en el SOEM. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. No, no, no, no, por mi parte. Bueno, eh, que tengas buen día. Gracias igualmente. Bien.